sacar la voz despegar tan lejos como una águila de veloz respirar un futuro esplendor cobra más sentido si lo creamos los dos liberarse de todo el pudor tomar de las ruedas, no rendirse al opresor caminar erguido sin temor respirar y sacar la voz oh, la cara B oh, oh, oh, oh. los cabezas rapadas han vuelto, los skinhead. Siguen aquí. Tengo los Han tapado sus cráneos su discurso ha encontrado asidero en movimientos políticos. Sembraron el terror en los años 90 del siglo pasado, pero... No son solo eso, no son solo pasado. El suceso brutal de Nueva Zelanda, en donde un nazi entró hace muy pocos días a una mezquita y abrió fuego contra los árabes, es uno de los sucesos que ejemplifican este auge. Murieron 70 personas. El discurso de este nazi era el mismo que tenían en los años 90 este tipo de grupos skinhead A finales del año 2018 fueron arrestados en Barcelona, Tarragona y Zaragoza tres personas que formaban parte de una de estas sectas. Formaban parte de una red. La investigación policial permitió identificar a un ciudadano español en Suiza. También fue detenido y llevaba un blog titulado Alerta Judiada Serbia de plataforma para distribuir ideas de odio contra inmigrantes y colectivos feministas a los que atacaban. Su alcance le permitía abarcar más de 50.000 suscriptores. Sus textos tenían contenido neonazi y exaltaban la figura de Hitler. En 2017 la Brigada de Información tenía fichadas a casi 300 personas que estaban en estos grupos. Eran personas muy violentas, además en la información que dieron a conocer había todo tipo de grupos. Uno de los más peligrosos, Hammer Skin, al tratarse de una organización violenta y radical, fue ilegalizada. Pero su símbolo, el martillo de Thor, el doble martillo de Thor, así se representan, vuelve a verse, se está reorganizando... Con otro nombre, pero con idéntica ideología y violencia. Algunos de estos grupos, decía la información, tenían su origen en gimnasios y algunos centros sociales que se han convertido en la forma de llegar a la sociedad. O sea, también, en la caridad, el caso más notable es Hogar Social, que es un grupo muy conocido en Madrid, pero que forma parte de este tipo de colectivos. Esta semana se ha conocido que uno de los miembros destacados de la organización Vox cuenta entre sus filas con algunos personajes de este estilo. Por ejemplo, con el número 7 por Alcalá de Henares, que pertenecía a una de estas sectas, Hermandad Aria, así se llamaba, una realización hileriana vinculada al círculo de amigos en de Europa. <risa> Jesús unía en sus aquelas unían la parafernalia nace la supremacía de una raza sobre otras. El miembro de Hermandad Faria dice que aquello fueron cosas de la juventud. Los nazis y grupos de este estilo han vuelto. El actual crecimiento de determinadas ideologías ha sido y es asidero para este tipo de colectivos que se esconden precisamente en estos eh, partidos políticos, que se esconden ahí. <risa> David Endocal es una de las personas que más sabe sobre este tipo de grupos. Es el director del Centro de Estudios e Iniciativas ...sobre discriminación y violencia... ...doctor eh, por la Universidad Rey Juan Carlos... ...autor de diversas eh, publicaciones relacionadas... ...con la prevención de la radicalización... ...autor eh, de libros como Odio en las calles... Eh, ...ya estamos con él... ...David, eh, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, un placer hablar con ustedes... ...David, eh, estamos eh, viviendo en cierto modo... ...un resurgir de este tipo de grupos... ...de este tipo de, eh, de colectivos... Eh, ...de los antiguos skins entre neonazis? Cuando hablamos de un resurgir... ...cuando hablamos de crecer... ...cuando hablamos de eh, que esto va a más... Eh, ...pensamos nosotros que no es así... ...pensamos que con pocos incidentes... Eh, ...que ocurran eh, motivados por la seleccionar a la víctima... ...por ser un neonazio, por ser un antifascista... ...por usar la violencia con pocos que sean son demasiados vivimos en la sociedad del siglo XXI y no queremos eso en nuestras calles. La verdad es que en los eh, tiempos actuales en donde hacer ruido y nunca mejor dicho en este caso hacer ruido con poca cosa se escucha mucho, en el caso de los eh, nazis, eh, de los skinheads, eh, pues haciendo un acto, un acto violento, que ya son muchos, consigue una repercusión tienen lo que siempre han buscado mucha repercusión a sus actos sin duda, cuando hablamos de skinhead la sociedad eh, lo asociamos siempre al neonazi pero también cuando hablamos de la cultura skinhead o el movimiento skinhead se asocia a las dos facciones, al antifascista y al nacionalsocialista, todos lo quieren reivindicar como suyo, todos hablan del pueblo para el pueblo y lo que hace esa repercusión en los medios de comunicación que hacen un papel muy bueno porque tienen que contar lo que pasa en las calles es que el nacionalsocialismo, los nazis en este país los muertos los han puesto ellos relacionadas, seleccionando a víctimas en relación a una ideología Sí, en tiempos, en los años 90, por ejemplo, cuando se hablaba de Skinheads, su estética era muy determinada, el pelo rapado, la cabeza calva, era como un signo de identidad. Eh, había muchas excepciones, eh, por supuesto, pero parece que se han quitado esa estética y eh, disimula más su presencia, ¿no? Sí, sin duda. Cuando nosotros denominamos que van estéticos, Es cuando van con ese pelo rapado, no, no, con, con un poquito de pelo, con sus eh, atuendos específicos, con su forma de vestir, van a algún acto en el cual quieren demostrar su pertenencia al grupo. Pero en el día a día es difícil ya ver por las calles tan personas tan estéticas eh, reivindicando esa ideología que en ocasiones... Eh, se salda con violencia ese es el problema, porque la ideología puede estar, la ideología se puede defender pero el problema lo tienen cuando utilizan la violencia Eh, es eh, una frontera que eh, se puede decir evidentemente, una cosa son las ideas, eh, las ideas políticas todas son respetables, pero es que este tipo de grupos, este tipo de, de sectas, eh, podemos eh, decir, eh, neonazis, eh, lo que utilizan es la violencia para defender esas ideas, entonces ya no puede ser respetable nunca. Sin duda, sin duda. Eh, ellos hacen selección de la víctima porque piensan diferente. Ellos hacen una selección del diferente. Entonces nos hallamos en un delito de odio, sin duda. Un delito de odio por ideología, que el Código Penal español y la Unión Europea ha dispuesto que sea un delito y que sea castigado penalmente. Pero la misma sociedad es la que no quiere esto en sus calles. Hace tan solo unas horas, eh, cuando estaba preparando esta entrevista, cuando estaba viendo documentación, veía cosas y datos eh, sobre los años 90 que podemos eh, decir que es el momento de explosión y de eclosión de este tipo de grupos, y el discurso de los skinheads era contra la inmigración, contra el feminismo contra la homosexualidad, en cierto modo, no ha cambiado tanto. Tienen el mismo discurso que entonces. Y, y ahora eh, la realidad y sí, lo que está sucediendo un poco les ha arropado y les ha hecho crecerse, ¿no? Les han hecho venirse arriba, pero claro. como estábamos hablando, eh, Bruno, no tenemos eh, ese miedo como sociedad a que se puedan defender determinadas ideas, ¿no? Lo tenemos. Lo que tenemos es el miedo al uso de la violencia a esa selección, porque tarde o temprano cuando empiezan a radicalizarse estas personas empiezan a observar que, que lo que hacen está bien, que lo que, hace, que lo que hacen es para salvar a algo cuando todos sabemos que no es así es únicamente para pertenecer a ese grupo, por sentirse bien en el grupo, por sentirse respaldado en ese grupo y ese es el gran problema cuando empiezan a radicalizarse que se creen ...que lo que hacen está bien... ...interesante me parece esa reflexión... ...hace tan solo una semana... ...se produjo un acto... ...que es uno de los más eh, violentos... ...y más atroces que se han producido... ...en los últimos tiempos... Eh, ...cuando esa persona ese eh, supremacista... ...en Nueva Zelanda... ...entra en varias eh, mezquitas... ...abre fuego, mata a 70 personas... ...ese es eh, quizá el acto... ...de los últimos eh, actos eh, terribles... Eh, ...pero uno de los más violentos... ...que se han producido en el mundo entero... Eh, ...y... Tenía totalmente esta ideología eh, supremacista nazi. Sí, sin duda. Eh, solamente así ah, habría que ver cómo, cómo pintó las armas con las que hizo esta esta matanza en nombre de una ideología, eh, serigrafiando o poniendo en, en estas armas con, con rotulador blanco para que destacara determinados nombres, determinados símbolos, determinadas actitudes que quería eh, que reseñaran cuando fuera abatido, porque era, era su, su, su pensamiento, pensaba que lo iban a matar. Eh, es, es interesante, muy interesante, determinar que los símbolos también eh, pertenecen a esta ideología, y en este caso la nacional socialista, para reivindicar, para hacerse fuertes símbolos que en ocasiones nadie más que ellos, que sus grupos, sus grupúsculos conocen y se retroalimentan, alimenta, retroalimentan el mensaje. En este, este asesino tenía serigrafiado, tenía puesto, rotulado el nombre de Carlos Palomino, el, el hombre que, que mataron también por pensar diferente en un metro en la localidad de Madrid. Este hombre también tenía símbolos de la guardia romana cuando Hitler eh, tenía esos tentáculos tan abiertos. Este hombre tenía no solo, no solo los símbolos, sino también la música, la música del odio. Si vemos el vídeo, si, si nos retroalimentamos viendo, o como quería este asesino ver el vídeo... Va cambiando de músicas cada vez que va acercándose a, a un escenario para retroalimentar ese mensaje. Es necesario conocerlo, es necesario estudiarlo y sobre todo es necesario prevenir, formar. Es la única forma que tenemos como sociedad de dar a conocer, de formar para no volver a repetir nuestros errores. Uno de los errores eh, que eh, se produjeron en el pasado fue cuando se apoyó electoralmente a Hilder en Alemania. En Alemania nacieron y crecieron muchos grupos Schindler, pero ha habido mucha lucha contra esos eh, grupos de extrema derecha, pero tienen un apoyo social. Eh, quizá el apoyo que existe a nivel eh, político o esos eh, grupos eh, políticos que existen en diversos eh, países eh, de Europa, ¿han servido a esta gente, a estos eh, violentos, eh, para eh, venirse arriba? Sin duda, sin duda, han escogido, han elaborado o han utilizado resquicios constitucionales o resquicios legales de los diferentes países de Europa para estar presentes en nuestras calles. El ejemplo, avalando esta ideología nacional socialista, es eh, hogar social, que nosotros conocemos como hogar social aquí en España pero en el resto de Europa también están proliferando estos centros ocupados o casas ocupadas eh, que tienen su origen en Italia, eh, mm, amparando este movimiento y esta ideología nacionalsocialista en su interior. No solo, como ven, estas asociaciones dan comida o cobijo a personas sin hogar españolas, sino en su interior también se organizan conciertos en cuyas canciones o letras de las canciones incitan al odio, al racismo, a la xenofobia. En su interior también distribuyen diverso material eh, que puede únicamente adquirirse allí. En su interior también se reúnen y presentan libros con una ideología que raya un poco eh, lo que conocemos nosotros como la libertad. Es interesante, como decía, Eh, conocer conocer todos estos ambientes y sobre todo conocer estos es nuevos escenarios. Pero pienso que en España, eh, de opinión personal, no van a evolucionar más de lo que están. No queremos que evolucionen. Estamos oh. trabajando en ello para, para que no sea así. Hogar Social que mencionabas, eh, tú es uno de esos eh, grupos, eh, también parece que están resurgiendo eh, grupos eh, tan violentos, eh, tan extremos como el Hammerskin. Bueno, como nosotros sabemos, Hammerskin está eh, declarada como asociación ilícita por la Audiencia Provincial de Madrid Eh, todo lo que tenga que ver con Hammerskin en, en España aquí observamos que es eh, declarado asociación ilícita y no tiene cabida pero sí en el resto de, del mundo <risa> están presentes en muchos países, sin duda eh, no sé si es un resurgir pero están presentes tenemos, me gusta cuando hablamos de, de no solo de lo que está ocurriendo sino de los escenarios con los que trabajamos No olvidemos que se retroalimentan todos estos grupos a través de Internet. No olvidemos que los mismos que nos van a las gradas de los estadios a defender, no a un equipo, sino a una ideología, acuden a manifestaciones de esa misma ideología, organizan conciertos eh, de dudosa, de los integrantes de esos grupos cantan canciones, eh, en mi opinión, que incitan al odio o incitan al mm, actuar contra el diferente y también estos mismos estos mismos entrenan en gimnasios diferentes eh, artes marciales que yo no las de denominaría así para utilizarlas en contra de quién es decir son los mismos que van yendo a diferentes escenarios pero cuando utilizan la violencia es cuando no caben Qué importante es la labor que hacen instituciones como esta, como el Centro de Estudios e Iniciativas sobre la Discriminación y Violencia, el grupo que tú encabezas, pero qué importante es que existan este tipo de colectivos que informen, que eduquen y que luchen para que la gente sepa lo que está ocurriendo en las calles y también para que haya una oposición a esa violencia gratuita que defienden estos grupos. Sin duda, es el trabajo que... Eh, estamos realizando es para hacer la mejor forma de prevención que tenemos, que es la formación. Si no conocemos lo que tenemos en nuestras calles, en nuestras sociedades, no podemos trabajar o destinar recursos para eh, seguir trabajando en contra de ellos. Necesitamos que la gente sepa que pensar diferente no es un problema el problema es la violencia David Endocal, ha sido un placer conversar contigo, aprender cosas y vamos a luchar juntos porque yo creo que esta es una batalla en la que estamos todos, cada uno con sus ideas, pero nunca, nunca, nunca jamás que con la violencia eso es lo que hay que impedir y lo que estáis impidiendo vosotros David Endocal, muchas gracias Gracias por su tiempo, un saludo